su nombre es Libertad. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la asociación de amistad con el pueblo saharaui de Sevilla que todos los, ma los martes de una a 2 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde el sáhara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de refugiados saharaui en Tinduf y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Hoy martes 5 de marzo. Muy lluvioso, pero a pesar de la lluvia hemos venido aquí para hablaros del Sáhara Para que Radiopolis se convierta otro martes más en altavoz y embajador del pueblo saharaui Hablaremos durante este programa con Miguel Castro, vicepresidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla Que nos hablará de la moción de apoyo a los presos de DEM y Zika, Que se está aprobando en parlamentos autonómicos y a nivel de todo el Estado español Pero antes de todo esto Empezamos con la bienvenida Ah, por supuesto, andrés hola, buenas tardes Y también a todos los que nos escuchan desde la web En www.radiopolis.rg Como siempre, Mónica, en los micrófonos Como siempre, Salam Alekoum Salam Alekoum سلام عليكم مالحباب سلام عليكم> <طولتو> علينا يا سيدي مرحبا شفتو معاكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتو معاكم البشارة والنوبة طبة ما فرزوش جبنا الطلبة شحال زيارة للمقام وقبة طبة ما فرزوش شفنا الطلبة شحال زيارة للمقام وقبة وسلام عليكم مالحباب سلام عليكم> السلام عليكم الحباب السلام عليكم تفضل يا شيخ يغرسن بين اغتيد بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يغرسن بين اغتيد بها توصف الغرام عليها كليت انا ما جاني المنام كتب لي بريه بها وصل السلام عليها عليكم الحباب السلام عليكم com va, Otro martes más, 5 de marzo, con Sahara Jorra Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que os habla una hora a la semana de una a 2 de la tarde del Pueblo Saharaui. Como estaba comentando antes de la bienvenida, hablaremos con Miguel Castro, vicepresidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, ...que nos va a, a contar... Uh, uh, ...bueno, nos va a hablar de la moción de, de apoyo... ...a los presos saharaui, y los presos de Dame y Zeke... ...creo que Miguel ya está en línea... ...hola Miguel... ...hola, qué hay, buenas tardes... ...hola, ¿no, qué tal, bienvenido... ...bienvenido a Sahara Jorra, Sahara Libre aquí en Radiopolis... Gracias, muchas gracias... ...y bueno, como estaba comentando antes... Uh, ...no hay persona más más oportuna y más uh, más... Uh, y uh, documentada sobre todo lo que está ocurriendo a nivel político sobre sobre el saáhara sobre los presos saharaui de misic entonces por eso que hemos querido invitarte aquí en el programa para que nos puedas un poquito comentar uh, qué es lo cuáles son las uh, las acciones que se están tomando a nivel político para apoyar a, a los presos políticos saharaui y al pueblo sah saharaui en general Bueno, yo muchas gracias por tus palabras de elogio, pero no me las merezco en absoluto. Eh, bueno, yo creo que de la mayoría de las sociedades es conocido lo ¿no? del juicio de, lo, de los presos de Kedimisí. Eh, esto fue debido a un campamento que en el 2010 constituyeron los, los saharauis en el, en el territorio ocupado del Sahara Occidental, cercano a la ciudad de la Yun. Eh, era un campamento de protesta que surgió de forma espontánea pero que tuvo una gran repercusión entre la población saharaui y en menos de, de 24 horas se formalizó un campamento con cerca de 6.000 jaime y con más de 20.000 personas que se concentraron a las afueras de esa ciudad, principalmente para el medio del desierto para no crear ningún altercado de orden público. ...ya que no se impedía el tránsito de ningún tipo... ...ni se importunaba a la ciudadanía... ...pero sin embargo, pues las autoridades marroquíes... ...como era un campamento donde se intentaba protestar... ...por los derechos civiles, laborales, profesionales... ...de los saharauis y entre otras cuestiones también... ...el derecho a la independencia que tiene el pueblo saharaui... ...pues durante un mes estuvieron consintiendo de alguna forma ese campamento, Eh, ...hasta que los cercaron, no dejaban que entrase nadie, ni saliese nadie... ...no permitía la asistencia en temas de alimentos, el agua, la sanidad, etcétera... ...mientras incluso se negociaba con el Ministerio del Interior marroquí... ...las condiciones en las que estaban pidiendo los, los saharauis... ...que estaban allí concentrados y que además habían creado dentro del campamento... ...para tantísimas personas, una serie de comités esos comités, era un comité de salud, un comité de alimento un comité de sanidad un comité de limpieza en fin, y estuviesen haciendo esa interlocución con el Ministerio de Exteriores y, y prácticamente cuando habían llegado casi al acuerdo ¿eh? esto era ya finales del mes de noviembre los primeros del mes de noviembre cuando de forma sorpresiva el ejército marroquí con la gendarmería y con las fuerzas auxiliares a las 5 de la mañana, deciden de invadir el campamento de forma totalmente violenta, con todos los medios y dispositivos antidisturbios posibles, con helicópteros lanzando bengalas incendiarias, con chorros de agua, con camiones. Y bueno, el desmantelamiento fue terrible. No se sabe a, a la fecha de hoy las víctimas que hubo, de heridos, de lo que sí se conoció casi de inmediato. ...era que habían sido detenidos... ...prácticamente la totalidad de los comités... ...que estaban formando la coordinación de ese campamento... Uh -huh. ...y esto fue una decisión unilateral... ...que tomó el ejército marroquí... ¿sí? ...dado que no se puede entender... ...que se esté negociando con unas personas... ...por parte de un ministerio... ...y sin embargo el ejército... ...invada de esa forma violenta que el campamento... ...y aprisione a muchísimas personas... ...que fueron muchas... ...pero en definitiva las que quedaron pendientes de juicio fueron una serie de 25 personas la mayoría joven, jóvenes masculinos por cierto uh -huh. y que han estado pues casi dos años cumpliendo condena preventiva cuando todavía no tenían ningún tipo de acusación formal hecha nada ¿no? durante todos esos dos años ha estado desde, desde muchas instituciones, muchas entidades internacionales de derechos humanos, reclamando la necesidad de que esas personas fuesen puestas en libertad, ya que Marruecos no era capaz de hacer una acusación formal de por qué estaban esas personas secuestradas. El juicio lo plantearon desde un un juicio de excepción, a través de un tribunal militar, contra personas civiles esto ya a alarmó a muchísimas personas a nivel internacional las mismas naciones unidas establecieron contactos directos con la autoridad de marroquía de sal de justicia para porque eso no era admisible de ninguna de las maneras el juicio ha sido aplazado diversa, en diversas ocasiones ha estado señalado oficialmente pero no se ha cumplido porque había requisitos que no se cumplían estas y ya luego después, en este último mes, hemos asistido al juicio definitivo, cuando prácticamente la mayoría de las personas pensaban que iba a haber una solución, o en todo caso, algunas condenas leves, por el hecho de que no había ninguna prueba, no había los testimonios que, que había, era solo y exclusivamente las declaraciones que la policía había tomado, conseguido en sede policial a base de tortura según los testimonios y han manifestado los propios presos en la sala de vista y bueno después de casi siete días de juicio eh, se dieron la sentencia la sentencia han sido ignominisas han sido en sentencias terribles porque van desde la cadena perpetua para nueve personas hasta 30 y 20 años para el resto, no me parece que era una situación mmm, totalmente anómala, cuando no había ninguna garantías procesales, cuando el propio el propio mmm, tribunal militar mmm, era nulo de, de todo de, de pleno derecho, dado que la propia Constitución marroquí prohíbe terminantemente los juicios sumarísimos y este lo era, ¿no? Uh -huh. También la ilegitimidad de ese, de ese tribunal para enjuiciar a personas de un territorio que no pertenece oficialmente a Marruecos, según reconocen las Naciones Unidas, sigue siendo un territorio por descolonizar, pendiente de un referéndum, y, y bueno, hay luego las evidencias de las demostraciones no se han, no se han justificado de ninguna de las maneras, no se, ha, no se le ha concedido la duda de ningún momento a los propios presos cuando han relatado la manera en que han sido torturados, ...para arrancarle esas confesiones ...han sido violados... ...violados sexualmente con... ...con barras de hierro... ...con palos, han sido... ...eh... ...incluso amenazados con, con... ...con poder incluso violar a sus propias familias... Uh -huh. ...mujeres o hermanas delante de ellos mismos... Sí. ...o sea, un, una situación... ...claro, a partir de, de que las sentencias se hacen firme... Uh -huh. ...con una salvedad... ...y es que no cabe recurso... Porque en los tribunales civiles efectivamente sí hay recursos, pero en un tribunal militar no hay recurso Y por tanto las condenas se tienen que cumplir, a menos que haya una convulsión, en este caso un, una actitud eh, firme por parte de la comunidad internacional. Estamos hablando de los países amigos del sáhara con los cuales las Naciones Unidas están manteniendo reuniones a través de su enviado personal que Inglaterra, que Francia, que es Fran que es España, que es también Rusia, y si estos países, que son los que están de alguna forma asesorando a las Naciones Unidas en una salida viable y positiva al conflicto del Sahara, no hacen algo de forma inminente. Pero además, también es cierto que España tiene una gran responsabilidad y es España quien le correspondería como potencia administradora de ese territorio que era la antigua colonia del Sáhara español y según la Nación Unida sigue siendo la potencia administradora porque Marruecos no se le reconoce, ningún país del mundo le reconoce soberanía sobre este territorio es quien tendría que dar el dos de pecho ¿eh? y desafortunadamente pues estamos por primera vez que España ponga la, los puntos sobre las IE a Marruecos y al resto de la comunidad internacional, porque si tuviese una actitud distinta España sobre la cuestión del Sáhara posiblemente el conflicto del Sáhara se hubiese acabado ¿Qué pretendemos ahora? ¿O qué lo que se persigue con las mociones de, de apoyo que se están presentando en los municipios en diputaciones, en los parlamentos regionales? Pues ni más ni menos que recordar esto que yo estoy diciendo en este momento, exigir tanto a Naciones Unidas como al Consejo General de, de Derechos Humanos de Ginebra, como al propio secretario general de la ONU, a los gobiernos, en este caso de Francia y de España, la necesidad de que intervengan en, este, en esta sentencia, que se anule ese, esa sentencia y, de en todo caso, que se celebren juicios civiles con todas las garantías, pero en el territorio del Sáhara Occidental, no en Marruecos porque los actos no han sido eh, producidos en Marruecos, sino en el Sahaja Occidental. Esto nos lleva a una reflexión mm, importante. Si el pueblo saharaui no ve que la comunidad internacional, y en este caso los representantes de las, de las instituciones y de la sociedad civil, en, especialmente en España, especialmente en España, y ellos sienten el abandono y la falta de posicionamiento de estas instituciones en la situación puede puede agravarse muchísimo. ¿Por qué? Marruecos con esta sentencia no ha querido hacer una cuestión ejemplar para amedrantar a los independentistas saharauis. Lo que pretende es provocar. Esa provocación puede ser muy grave. Porque cuando un pueblo como el pueblo saharaui lleva 37 años sin que se le haga justicia, haciendo negociaciones que no les llevan a ningún sitio, teniendo confianza en las Naciones Unidas que no le resuelve absolutamente nada, y encima en lugar de otorgarle el derecho que todos los pueblos tienen a la libertad, a la libre pensamiento, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, lo que se hace son este, este tipo de condenas sumarísimas de encarcelar a jóvenes durante su vida en, don, en cárceles que no tienen ni las mínimas condiciones, donde se van a pudrir allí de forma miserable, es posible que esa juventud que está viendo que no tiene futuro en su propia tierra, tierra, tierra ocupada por un país déspota y dictatorial como es Marruecos, tome otras actitudes que ya no sean solamente pacíficas. Y esto es lo que puede que Marruecos esté intentando provocar una situación de violencia por parte de esa resistencia que hasta ahora mismo ha sido pacífica y nosotros queremos que siga siendo pacífica. Pero es la única manera que a lo mejor Marruecos espera convertirse en víctima en vez en verdugo. Esto tiene ese peligro que estamos diciendo nosotros Y la única forma de desarticular Esa posibilidad de ese escenario grave Y trágico que se pueda establecer Es que desde los municipios Desde las diputaciones Desde los parlamentos Se hagan reclamaciones A todos los actores de este conflicto Especialmente al Reino de Marruecos Y especialmente también a las Naciones Unidas Al Consejo de Seguridad para que de una vez por todas se establezcan las condiciones para que se pueda hacer el referéndum de autodeterminación y el pueblo saharaui decida global y mayoritariamente qué quiere hacer con su futuro y acabar de una vez con esta situación. Es la única forma que a nuestro modo de ver tiene la importancia mmm, política que en este momento la sociedad civil española en particular se manifieste a través de sus institu sus instituciones contra esta situación de barbarie, de represión, de violación sistemática de los derechos humanos, de los encarcelamientos y de la situación de explotación que el pueblo saharauico está padeciendo ahora mismo por parte del Reino de Marruecos. Y esperemos que esto sirva incluso para que en el próximo mes de abril el Consejo de, Segur de Seguridad de las Naciones Unidas establezca, Como mínimo, como mínimo, el que la misión de las Naciones Unidas en el sarro occidental tenga las garantías necesarias para poder intervenir en los temas de derechos humanos, porque no tiene esa competencia en la actualidad, nunca lo ha tenido. Es la única misión de las Naciones Unidas en zonas de conflicto en las cuales no tiene la competencia de establecer las mínimas normas para preservar los derechos humanos de la población que está en este momento ocupada. Y ese es el drama en el que estamos ahora inmersos, Marruecos está jugando una baza muy peligrosa, muy peligrosa. Marruecos en el último año, en el 2011, ha tenido serios reveses en su obstinación de seguir preservándose la ocupación del Sáhara Occidental. Ha decaído su propuesta de autonomía para, para sus provincias del sur, como ellos le llaman al Sáhara Occidental, y ha habido unas actitudes... Mmm, ...bastante seria por parte del enviado personal de, del secretario general de la ONU... ...que fue de alguna forma recusado por Marruecos... ...porque no avanzaba la situación del conflicto para favorecerle a ellos... ...y sin embargo ha sido apoyado por parte del secretario general de la ONU... ...y también por el resto de países de que conforman el Consejo de Seguridad... ...los que tienen asiento permanente... ...en el Consejo de Seguridad... ...siguen apoyando al mediador... ...aquí sus perros... ...tanto es así que el propio mediador... ...contra la voluntad del monarca marroquí... ...ha estado en los territorios ocupados... ...ha estado entrevistándose... ...con los activistas saharau y derechos humanos... ...con sus asociaciones... ...cuestión que a Marruecos... ...no le ha gustado en absoluto... ...también las declaraciones del Parlamento de Europa... ...con respecto a la necesidad de establecer... ...la libertad de los derechos humanos... ...y civiles y políticos a la población saharaui... ...tampoco le ha gustado a Marruecos... ...y por último... ...las negociaciones que se están llevando... ...con el tema de la pesca ¿no?... ...desde el 2010... ...que no se quiso renovar por parte del Parlamento de Europa... ...el acuerdo de pesca con Marruecos... ...no era otro... ...que precisamente... ...que no se estaban... ...cumpliendo los requisitos mínimos necesarios... ...de los derechos humanos para la población saharaui... ...y tampoco se estaban beneficiando esa población de la, la pesca y de la esquimación de sus recursos naturales cuestión que si no tenía autorización de la población saharaui para poder hacer esa faena el, el parlamento andal de, de europeo no podía seguir prorrogando el acuerdo de pesca porque era un, era un robo ...lo que se estaba haciendo a los recursos naturales... ...de la población autóctona del Sahara Ocienta... No. ...toda esa situación, todas esas circunstancia... ...es la que le han llevado a Marruecos... ...a tener que hacer algo, algo... ...que provocara, como decía yo antes... ...de provocar a la población saharaui... ...que abandonara la lucha pacífica... ...y la lucha política... ...por una actitud más radical y, y más, más violenta, violenta... ...que justificara la represión que ellos están haciendo... ...por tanto... Para nosotros es muy importante y para la población saharaui en este momento es muy importante que todos los municipios, todos todas las diputaciones y, y el máximo de, de parlamentos, tanto españoles como del resto de, de Europa, hum, hagan resoluciones en ese sentido y al final el monarca hum, anule esas sentencias in, criminales y dominiosas que se están, que se están produciendo. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas muchísimas gracias por uh, habernos contestado y por haber estado con nosotros. De acuerdo, a vosotros. Hasta luego. Y a los oyentes Hasta de luego. Radiopoli. Muchísimas gracias. Estamos aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libro, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que de una a dos de la tarde, todos los martes de la semana, os habla del Pueblo Saharaui. Se convierte en altavoz de la causa justa del Pueblo Saharaui. Hemos estado hablando con Miguel Castro, vicepresidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, a, también exsecretario de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el SAH, ...y aparte de cofundador de FANDAS, la Federación Andaluza de Asociaciones uh, Solidarias con el Sahara. Entonces, bueno, como como dije antes de presentarle, no había persona más adecuada con la cual hablar... ...de este asunto tan candente a nivel político de uh, apoyo al pueblo saharaui... ...de apoyo a la, a la lucha de los presos políticos saharaui y también de denuncia contra la sentencia ilegal injusta uh, incorrecta vergonzosa del tribunal militar marroquí uh, sobre los uh, los presos políticos saharaui de Kdeim y que recordamos como como ya miguel nos ha um, Nos estaba diciendo y ya también escuchamos por parte de francisco serrano abogado representante presidente de aáhara um, ha, ha habido cadenas perpetuas nueve casos de cadena perpetuas ha, ha, ha habido uh, 30 25 la pena más más leve entre comillas ha sido de 20 años 20 años de, de cárcel en fin algo que uh, que aborrecemos y que denunciamos por supuesto ...desde Sahara Jorra, Sahara Libre... Uh, ...la moción de apoyo a los procesos políticos saharaui... ...que se está presentando a nivel uh, estatal... ...en ayuntamientos, en diputaciones... ...en parlamentos regionales... ...de momento uh, ha sido aprobada... En, uh, ...en País Vasco, en Cantabria y en Extremadura... ...está a la espera de ser aprobada... ...bueno, se presentó en el Parlamento Andaluz aquí... Um, ...y está y está a la espera de ser, uh, de ser aprobada a nivel local ha sido aprobada en uh, en Brenes, en Carmona y Montellano. Y también seguimos esperando más localidades, más órganos políticos que uh, que den su voz y que den la cara y que ayuden al pueblo saharaui dando, manifestando su apoyo y manifestando uh, su, su máxima condena a la ocupación marroquí y a esta sentencia ilegal del tribunal militar marroquí. Um, seguimos seguimos con, uh, con uh, noticias de, del sáhara en realidad como nos queda poquito en tiempo voy a leer casi todas las noticias de esta semana tenían que ver con, con uh, el proceso uh, el juicio a los presos políticos saharaui y las condena por parte de instituciones y órganos internacionales. Por ejemplo, desde Resistencia Saharaui nos llega la noticia que 77 eurodiputados han exigido la liberación inmediata e incondicional del grupo de presos políticos saharaui de Gdem y Zik, a iniciativa del vicepresidente del inter del Intergrupo de Solidaridad por el Pueblo Saharaui Willy Meyer, de Izquierda Unida. Uh, 77 eurodiputados de cinco grupos políticos y de 16 países diferentes condena rotundamente la sentencia del tribunal marroquí contra los presos políticos saharaui del campamento de la dignidad y exigen su inmediata e incondicional liberación. Uh, más uh, más informaciones más informaciones por parte de de, de jurista comunicado de Yahus la asociación internacional de juristas por el Sahara occidental atentado a la legalidad internacional Marruecos quiere el Sahara sin saharaui la asociación internacional de juristas por el sáhara occidental Yahus ante el juicio y las condenas impuestas por el tribunal militar de Marruecos a 25 saharauis por los hechos acontecidos en el desmantelamiento del campamento mapamiento saharaui de Gdeim y Zik, muestra su más enérgica repulsa y condena hacia el mismo, por tratarse de un juicio nulo de pleno derecho efectuado por Marruecos, potencia ocupante contraria a derecho del territorio no autónomo de Sahara Occidental. Y sigue diciendo el juicio militar que se celebró entre los días 1 y 8 a 16 de febrero de 2013, contando con la presencia de diversos juristas internacionales, entre los cuales se encontraban miembros de y ajust uh, el tribunal militar sólo necesitó siete horas para deba deb debatir y fallar sobre lo desarrollado en las más de 100 horas que duró el juicio y concluir con la imposición de sentencia que condenaba a nueve de los acusados a cadena perpetua a 2 a 30 años de prisión a 4 a 25 a 8 a 20 años y a dos al tiempo que hubieran cumplido de prisión provisional en fin, uh, máxima condena, máxima repulsa, como como estaba comentando Miguel Castro antes, como hemos estado escuchando y leyendo también en prensa local un un artículo que, que ha sido publicado uh, en esta en esta semana por el diario de Sevilla también uh, ve una entrevista una entrevista a Francisco Serrano como recordaba ante presidente de Ajazahara la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara en el diario de Sevilla se puede leer su uh, su vivencia su opinión su uh, su punto de vista uh, a nivel personal y a nivel uh, de de jurista también no solo como como como persona, sino también como profesional sobre el juicio él estuvo presente en Rabat, él escuchó escuchó de bueno, con sus propios oídos, escuchó las torturas que fueron infligidas a los presos políticos saharaui escuchó todas las violaciones de, de derechos humanos uh, que fueron uh, perpetradas durante durante ese innominioso juicio y, y denunció, denunció denunció fuerte y firmemente todo lo acontecido en, uh, en, uh, en este juicio, también en la rueda de prensa que se dio en, la, en nuestra sede, la asociación de amistad con el pueblo saharaui de Sevilla hace dos semanas en fin, muchísimas más noticias que podéis uh, encontrar en, uh, en la web web uh, web interesantes y, y también aconsejada son el poemario por un sáhara Libre de Bahía Agua y de Conchi Moya, os digo la dirección poemariosaharalibre.blogspot.com lo repito poemariosaharalibre.blogspot.com y por supuesto el servicio de prensa Saharaui, Sahara Press Service que uh, podéis encontrar en distintos idiomas, en español en árabe, también en italiano en francés, también para poder difundir los artículos las noticias que encontréis difundidlo por vuestras redes sociales por vuestro contacto, por el Facebook por, por donde uh, más cre creéis que pueda ser eficaz y pueda ser uh, de rápida difusión lo recuerdo recuerdo también que podéis encontrar más noticias en el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com. Hay un apartado que se llama Noticias de Sahara con un buscador de noticias en el Google. O sea que según las palabras que estén uh, que estén ahí, que sean saharaui, rasd, uh, tifariti, refugiados, uh, se pueden encontrar distintos artículos específicos. En google en el buscador de google que contengan esa palabra es una herramienta muy muy eficaz muy muy sencilla y muy muy inmediata para para estar siempre um, en, en contacto con el pueblo saharaui sobre todo para estar siempre informado y romper el bloqueo de medios, de medios de comunicación y de información y ahora seguimos con más música, más música de Sahara aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre Come Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. ¡Ale! Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace tres años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiopolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Power to the people. Poder al pueblo. Apoyamos todo todos y todas a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla y la radio también de los saharaui y de la saharaui todos los martes de una a 2 de la tarde nos quedan cinco minutitos, justo el tiempo para recordaros la agenda cultural, uh, siempre muy, muy llena de actividades no paramos nunca, no paramos de uh, sensibilizar a, a, a la gente aquí en Sevilla y en toda la provincia mañana estaremos en Alcolea de Río en un instituto en el instituto dando una una charla, una charla distinto a distintas clases de todo el instituto local municipal en Alcolea de Río Toda la mañana desde las ocho y media de la mañana hasta las 3 de la tarde estaremos haciendo actividades de, de educación a la paz, de educación a ciudadanía. También hablaremos del Día de la Mujer, recordando a la mujer saharaui, su lucha, su resistencia, su papel tan fundamental en la construcción de la sociedad saharaui y por supuesto también que ya se nos acerca el Día Internacional del Agua. Recordamos que el pueblo saharaui eh, que vive en los campamentos de refugiados uh, más de 200.000 personas viven y dependen de la ayuda humanitaria de la ayuda alimentaria de la ayuda humanitaria eso quiere decir que hasta el agua les llega o sea que hay camiones cisterna que reparten el agua jaima por jaima huilaya por huilaya daira por daira y uh, es dividida entre las familias es muy importante recordar la importancia la importancia de un um, bien tan primordial como el agua Sobre todo para el pueblo saharaui uh, Que uh, Tanto la necesita Y que Uh, tampoco tiene, lamentablemente uh, Recordaremos También las voces Del sáhara Las voces del sáhara que siguen presente En la Casa del Pumarejo uh, La semana pasada Fue la clausura de la exposición Itinerante Voces del Sahara uh, la, la, Las fotos, los retratos Y las voces del pueblo saharaui Estarán presentes uh, Hasta la semana que viene En la Casa Vecinal del uh, del Pumarejo, así que todos uh, los que los que pasen por, por el centro de Sevilla por, uh, por el barrio pues que, que entren, que se acerquen que pidan información ahí habrá folletos de, de voces de Sahara, de proyectos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y me despido también recordando que que bueno, mis compañeros y compañeras que están en la asociación pues Alberto Martínez nivel die están a disposición de todo el mundo que quiera ser amigo del pueblo saharaui que quiera uh, que quiera tener información sobre el proyecto de vacaciones en paz sobre caravana salieron los camiones de caravana en breve en la página web de la asociación meteremos uh, material informativo audiovisual fotos sobre la salida de los camiones de alicante hacia los campamentos de saharauis uh, de refugiados saharaui en tindú y pero bueno, ya me queda muy poquito tiempo porque ya se va a poner la voz de la pirigi con el saharaui libertario así que todo el resto lo diremos el martes que viene a la una de la tarde aquí en Sahara, Jorra, Sahara Libre podéis volver a escuchar este mismo programa en nuestra página web saharasevilla.org Uh, y Mónica se despide este martes más y os recuerda que el sáhara no se vende. Yajuti Sahara, hermano y hermana saharaui, el sáhara no se vende. Hasta el martes que viene.